31 de enero de 1978, nos encontramos ante uno de los expedientes más asombrosos que recogen los archivos de la compañía aérea española Aviaco. Afectó al vuelo 502 que cubría el trayecto entre Valencia y Bilbao. A los mandos del avión se encuentra el comandante Carlos García Bermúdez, junto a él como copiloto Antonio Pérez. Todo iba normal hasta que se aproximaron a Sondica. Parecía que las condiciones meteorológicas acompañaban, pero repentinamente una capa de nube se sitúa a un kilómetro de altura. A partir de ese momento, ya nada irá bien. Los controladores indican al piloto que debe dirigirse hasta el aeropuerto de Santander para aterrizar, ya que el tiempo hace imposible hacerlo en Sondica. Ya en el nuevo destino los pasajeros eran conducidos en autobús hasta la capital vizcaína. Las maniobras de aproximación discurren por la senda prevista. Bermuda sitúa el vuelo 500 en 2 a 10.000 metros de altura sobre el País Vasco. Apenas a 15 minutos de vuelo se encontraba el nuevo destino. Sin embargo, en ese instante empieza a ocurrir lo extraño. La tripulación observa frente al avión una nube de lo más extraño. Es lenticular, enorme, compacta y extremadamente brillante. Tanto que piloto y copiloto tienen que utilizar gafas protectoras penetraron en el interior de la nube a 22 millas de Bilbao el contador espacial en ese instante empezó a marcar la posición del avión al revés los pilotos dijeron que de hacer caso al ordenador de bordo deberían haber pensado que volaban en dirección contraria a la ruta establecida al mismo tiempo se perdieron las comunicaciones con tierra mediante radio a los tripulantes les fue imposible establecer comunicación con Bilbao o con Santander la angustiosa situación duró 7 minutos es como si al entrar en esa nube todo se hubiera complicado las brújulas electrónicas también dejaron de funcionar las 6 de a bordo, todas al mismo tiempo lo mismo puede decirse del radar meteorológico y del equipo que marca el horizonte artificial se volvió loco indicaba algo imposible que el avión volaba boca abajo cuando el avión de Aviaco salió del interior de la nube todo volvió a la normalidad el cuentamillas volvió a situarse en el mismo punto que se encontraba en el momento de penetrar en su interior pero eso significaba que los aparatos no habían registrado nada de lo discurrido mientras estuvieron allí es como si no hubieran recorrido las 40 millas que recorrieron dentro de la nube y como si durante aquellos fatídicos 7 minutos no hubieran avanzado nada cuando el vuelo 502 tomó tierra en Santander el equipo de tripulantes dio parte de lo ocurrido Ya en su destino descubrieron que el último tramo del vuelo había durado 32 minutos, 17 más, de lo que en buena lógica deberían haber tardado. Nunca supieron explicar dónde habían estado en los 15 minutos restantes. El piloto pensó que, de algún modo, aquella nube los había tragado en el interior de una suerte de grieta espaciotemporal. Era, sin duda, lo más extraño que le había tocado vivir a lo largo de sus 11.500 horas de experiencia como comandante de vuelos comerciales. Fue imposible realizar una valoración del caso. Se examinó la posibilidad de que hubieran sido víctimas de algún tipo de carga de electricidad estática. Cualquier explicación se descartó. El expediente sigue sin ser resuelto. Algo extraño ocurría en el interior de la no menos extraña nube. Poseía algún tipo de fuerza o energía desconocida que alteraba los parámetros espaciales y temporales. El caso ha pasado a la historia como una de las anomalías más sorprendentes a las que se han enfrentado los pilotos españoles. 27 años después de aquello, la valoración del caso no ha variado ni un ápice.